hubo que resolver eh, un tema por la justicia electoral que solicitaba que fuera el tesorero este, un miembro del Consejo de Partido, ya que el que estaba había dejado de serlo, así que se resolvió ese tema. este Se resolvió el tema de las afiliaciones para las próximas elecciones internas. Este, también se resolvió... Este, Eh, daron eh, los 10 reuniones que se van a realizar que son los los los últimos martes de cada mes la reunión ordinaria y el segundo viernes de cada mes se va a hacer una reunión extraordinaria en distintos distritos de las seciones electorales uh -huh. bien además además este por último se resolvió Eh, el partido hacer un documento en apoyo al gobierno provincial y nacional este, eh, en apoyo del gobierno provincial y nacional ¿no? bien bien miguel eh, se hablaba eh, esto se puede incluir porque la agencia oficial Telam largó un cable hace hace unos momentos eh, que hablaba de un plan para mantener movilizado al partido con la campaña de afiliación eh, diferenciando los días sí. de reunión esto se puede incluir en eso sí sí, sí, sí justamente eso y además el agregado de la de la de la reunión extraordinaria que se va a hacer en el mes y en vez de hacer una se van a hacer dos una en el, en el partido y otra que esa es la ordinaria y otra extraordinaria en los distintos distritos de las distintas secciones electorales uh -huh. para movilizar el partido en toda la provincia. Bien, ¿cómo justamente a nivel seccional se está trabajando aquí en el en el PJ de Olavarría y a nivel local también? ¿Cómo están llevando adelante eso? ¿Tiene que bajar alguna directiva de la del consejo de hoy? Para bueno, nosotros nosotros este, ya estamos trabajando en este aspecto, nosotros nos reunimos cada 15 días. Uh -huh. Así que estamos dentro del marco que que está exigiendo el Partido Provincial, y este el tema de las afiliaciones ya lo habíamos determinado también empezarlo a hacer, este así que estamos concordando con lo que solicita el Partido Provincial ¿no? en este aspecto. Y bueno, en el orden seccional también, hemos trabajado, eh, hemos hecho reuniones, hubo reuniones en Tapanque, hubo reuniones en Bolívar, ahora hay una reunión pendiente en general Algear que se va a hacer un foro de el foro de los concejales justicialistas que hemos formado en, de, en la sesión, este que también tiene que ver con todo el peronismo, digamos, claro. ¿no? Así que no estamos estamos caminando, estamos en Movimiento. Bien. Eh lo agarro sin papeles en la mano. ¿Recuerda cuántos afiliados tiene el peronismo aquí en Olavarría? Resultados no, en la mano en este momento porque la última la última reafiliación que se hizo Este, no, no tenemos, pero andamos rondando entre los 8 y 10.000 afiliados. Bien, bien, perfecto. Eh, ¿Se le ocurriría algún estimativo, alguna meta a, a llegar para mediados del 2011? ¿Necesitamos tener 20, 30, la cantidad de afiliados que usted diga o, o no hay algún...? No, no, no, no porque además este eh, las afiliaciones las hacen también las distintas este, agrupaciones, así que eh, no, no, no podemos tener una, una estimación así hacia Turu, pero eh, generalmente las las, las del peronismo han sido activas y esto no va a ser, no va a ser menos. ¿no? Miguel, muchísimas gracias por, por su tiempo, sabemos que está volviendo, eh, así que le, le agradecemos mucho por la comunicación y por haberlo tenido colgado un ratito en, en, en el híbrido, hablaremos seguramente no, cuando lo, llegue la barriera. Me preocupaba que como estoy viajando por ahí se saben cortar las, las comunicaciones, pero por suerte no pasó, así que el agradecido soy yo Y muchas gracias por llamar, buenas noches. No, por favor, Miguel Santeján, consejero provincial del PJ también es titular del Centro de Empleados de Comercio de Olavarría y en este momento concejal en uso de licencia justamente por el resto